señor Dourac. Así pasaba nuestro primer audio, recordando a FM Tuerca. Muy buena grabación para U hacer desde arriba un auto, excelente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 Vamos a escuchar entonces Radio Carreta de Azul, 1926. Estamos acá transmitiendo en esta que es la primera transmisión radiofónica mundial en vivo desde una carreta. Son las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 Vamos a intentar tomar mate en la carreta, lo ¿no cierto, Alfonso? ¿Dulce o amargo, Alfonso? Con la carreta podemos divisar muy bellos paisajes. ¿No es cierto, Alfonso? Bueno...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 el mismísimo barco Titanic pero qué orgullo, esta es la primera transmisión eh, desde el Atlántico lo estamos haciendo desde el barco Titanic esta colosal embarcación que ha salido desde Europa y nos está regresando a América la verdad es que es todo un orgullo transmitirle lo que sucede aquí estamos con mi compañero hay mucha gente celebrando eh, debemos comentar que Esto, este es un barco completamente hecho de acero y estamos muy orgullosos de, de participar de, de esta embarcación tan tan grande, de este magnífico momento para, la, para el hombre. Exacto, este barco está construido con los aceros más nobles, digamos que tiene cero posibilidad de naufragio, de hundirse, y en este momento estamos a un costado. Se puede escuchar de fondo, a ver si hacemos silencio, vamos a escucharlo ¿Cuánto jolgó y cuánta alegría? Sí, mucha diversión, está tocando una banda de swing y la gente está muy contenta bailando viviendo este momento único en la humanidad Ahora el barco es hermoso por fuera y hermoso por dentro también Bien merecido tiene el nombre de, de Titanic Bien merecido ese nombre Mujeres irillo primero. Mujeres irillo primero. ¿Qué, qué, es Mujer... que, ¿Qué es lo que ocurre? Mujeres irillo primero. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué qué, qué ocurre? Mujeres irillo primero para la mesa de postres. Ah, están llamando a los a los niños para ah. la mesa de postre, ¿no? Un un momento, bueno, mientras la gente sigue Pedimos disculpas, eh, nuestra intención radiofónica es describir un poco lo que es este gran viaje a través del océano atlántico ¡Ay! ¡No sabe lo que está pasando! ¡No sabe lo que está pasando! ¿Qué, qué, qué está pasando señora? ¡Ay! ¡Estamos muy divertidos! ¡Muy divertidos! Muy bien, la gente no puede bajar de tanta diversión, de tanto jolgorio que se vive a estas horas en el barco insignia del progreso de la humanidad del Titanic. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde? ¿Cómo dice, señora? ¡Agua! ¡Está entrando! ¡Agua! ¡A mi ¡Y yo no quiero sin agua! Nos aquí transmitiendo, ahí viene uno... ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos hundimos! ¡Nos hundimos! Oh, ¿Cómo que nos hundimos? ¿Cómo qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¡Nos hundimos en tanto papel picado! <risa> ¡Nos hundimos en papel picado! Claro, oh. porque recordemos que este barco de Staring no... ...no tiene ningún tipo de probabilidad de ser hundido por ningún tipo Todo ¡Picado! ...de lo que ocurre acá al lado nuestro. Sí, la gente está realmente fuera de sus casillas.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 Todo muy cálido, no creo que haya nada que pueda enfriar lo que estamos viviendo aquí arriba, ¿no? No, a lo sumo algún tipo de whisky con hielo que tomaremos ahora al finalizar la transmisión. ¿Esta fiesta tiene para rato no se va a ir a pique muy fácil? No creo que nadie hunda esta maravillosa fiesta. Muchas gracias por su <risa> interés.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 alegría de estar compartiendo otra vez la mañana nuevamente en este programa que ha brindado y ha dejado tanto en la salud eh, nacional que ha sido pionero en un montón de investigaciones y compartiendo siempre la, la vanguardia en lo que es eh, la salud del pueblo. En esta oportunidad eh, tengo el agrado de presentar a otra eminencia como acostumbramos en esta transmisión ...está con nosotros el Dr. Eh, Víctor torcas Hola, muy, muy buenas eh, mañanas, Roberto. voy contento de estar aquí en este programa de la medicina alternativa. ¿Qué tal, Dr. Torcás? Es el gusto nuestro que esté con nosotros hoy aquí. Eh, cuéntenos, usted está en una investigación muy importante, ¿trae novedades? Sí, traemos algunos consejos que los oyentes nos han escrito disculpe discúlpeme, nunca vino al programa antes, ¿no? No, no, es la primera vez que, que vengo. En la producción me pasó estos llamados de los oyentes. Nos habla mucho de lo que fue las fiestas, ¿no ciertos Cómo se ha comido, cómo se comen las vacaciones y el dolor de hígado. ¿Y usted tiene un método para tratar todas estas afecciones? Exactamente. Nosotros hemos eh, hecho un estudio, lo ¿no es cierto? Con la Universidad de Connecticut de, de Berasotegui y eh, bueno con un muestreo lo ¿no cierto de 100 personas hemos desarrollado una una, una posición digamos que remedia el, el dolor de hígado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 Lápiz y papel, la receta para una pócima que cura ciertas afecciones estomacales y en relación eh, con eh, la eh, mala eh, alimentación. Serían, claro, son afecciones hepáticas, ¿no es cierto?, la del hígado. En eh, cualquier grado, si le duele mucho, le duele poco, esto lo cura. Esto es es sencillo, mire, usted va y compra su coa o cocoa, ¿no es cierto?, lo que se llama chocolate en polvo para, anoto, la, anoto. para la leche, muy bien eso lo va a mezclar va, dos cucharadas óperas eso lo va a mezclar con eh, 150 mililitros de agua de cierto mezcla aquí estamos mezclando muy bien ahora esto es lo que esto es la parte más difícil que eh, hay que echar con mucho cuidado porque es tóxica un chorrito de nafta nafta not sí sí un chorrito de nafta, nafta. super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 en un momento va a empezar a dolerlos, a, a dolerlos un poco, ¿no? La extremidad por la que está entrando todo este, este y vamos a quitarle puesto ¡Ah! y eh, por eh, favor, pare, eh, espere, espere, eh, espere. Y ahí nos eh como la pocita tira los peritos de, de la del brazo nos duele el brazo y ya está Por, por favor, pare, ligado. por favor, pare un segundo. Eh, se, se está lastimando. No, eh, mire, doctor eh, Torcas, me parece que se está lastimando. Uh... Eh, bueno, Gente, ahora por favor, Ahí, no, ya bueno, va todo. Yo no, ya estoy bien, ya ya no tengo más afecciones del hígado. Eh, esto bueno, es un procedimiento que yo lo pude hacer por, bueno, llevo 20 años. Eh, discúlpeme. perdone que lo interrumpa, ¿eh? con todo respeto. ¿Usted cree que realmente esto funciona? Porque yo, a yo vine con un dolor de hígado, ahora tiene porotos en el pelo. Mire señor rodolfo yo cuando ha hecho toda la mesa y yo ahora no tengo dolor de hígado esto funciona estamos en un estudio de radio no es el lugar más cerca es, no es el lugar más indicado para hacerlo pero por eso yo recomiendo que pase por nuestro consultorio de la medicina alternativa en la calle3 en 349 y 147 de la ciudad de beategui en Paschusett que ahí bueno vamos a poder aplicarlo en un ambiente mucho más confortable ¿no es cierto Para, para, para, que me estás tirando todo eso encima. No, pero vos probá, para. Es como venirte de día ligado, vos venía de día que a vení, usted venía ligado, venía un poquito delirado. Tu amor habríaa porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue Israel. Lo que fue la bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo un vendaval Con fuego. la ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba avanzando. Fueltas y tras fueltas que tenía la vida para tratar de rellenar. Usa el mango revolviendo la cabeza de tu llorco de allí para allá. De aquí para soy Esco el miedo, mirante, misterio y frío, casi como todos los demás. No bueno que tenemos entre sus brillantes y la luz Te no dejaré escapar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 E, amargor, bu, se, etse, nevasas, se, de, tu, omog, anain, amared, ser, sal, nos, traidnum, ain, no, fe, dar, ed, se, amargor, so, din, embe, so, ima, aló. Ay, soy un ¿no? <risas> El último creo que se entendió, dijo aló.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 Transmitiendo desde el búnker de Estraghen. Estraghen, Estraghen, es muy bueno. Esta guerra está muy buena. Estoy debajo de la tierra armado hasta los dientes y como el perro Foster. Alguien hizo algo raro con mi casco, pero no me importa ¡Ay, mi dedo! ¿Por qué no me arreglé la muela antes de venir? Mi brazo, mi brazo No encuentro la cinta ¿Dónde me la escondieron? Foster, dale, Foster No me juzguen No me juzguen he perdido mi brazo, pero sigo transmitiendo Manden balas, manden balas Y escopetas No tengo nada de la cintura para abajo y me duele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 Hola Chuchi, Chuchi Hola, ¿quién habla? Chuchi sí. sí, Chuchi ¿Quién va a hablar? ¿Quién te habla por radio? ¿María? Sí, soy yo ¿Cómo andás? Ahí te estuve esperando vas a mi mujer, Chuchi Qué estoy, estoy en el sótano ¿Cómo estás? Estoy sentado Bien. Sin nada arriba no. Y sin zapatos Ay, no me digas Sí, Chuchi <risa> Me gustaría que estés aquí a mi lado Me encantaría estar con vos Para que me la... <todas> toda Y te traje Toda la <todas> gustaría la... la... Me gustaría pasarte la lengua por... para pará, pará, pará. No, te, no, te, no te pasé ¿Me vas a llevar a ver una peli? Sí, Chuchi Están pasando los Cazafantasmas en el cine Chuchi Cuando me la veas Te vas a asustar Como si veas un fantasma ¿Qué cosa? La ¿Me vas a pasar a buscar con el balión? Sí Me encanta tu auto más te va a encantar Coca-Cola, Coca-Cola todo va mejor con Coca-Cola Cuando la vida privada se hace pública pasan estas cosas año 1982 creo, ¿no? Hablaban de un baile, hablaban de los cazafantasma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 Y bueno, esta es la vida que me tocó. Acá arriba del taxi. La verdad que se me está... Me siento un poquito acalambrado. uno perrito que me la cabeza? Vos siempre me decís que sí a todo. FM. Como siempre, mira Sí, sí, sí. ¿Por qué haces así con la cabeza todo el tiempo? Yo te quiero mucho vos, perrito. de Por eso te puse ahí en el tablero de mi hermoso taxi. Me encantan tus ojitos brillantes. Seguimos también. Me encanta... tu... tu pelito marrón Me encanta cuando... cuando te pones efusivo, cuando agarra un bache ¡Ay! Y bueno, esta es la vida que nos tocó, amiguito ¿Tú me quieres a mí? Sí, sí, sí, yo sabía que me ibas a decir eso Son mi adorno preferido en todo el mundo te quiero un montón, Má, más que ese del fin que tengo la repisa que dice San Clemente, del fin reaccionero. Mm -hmm. ¿Y, ¿Y pensás que vamos a estar mucho más tiempo juntos así? ¿Que siempre nos vamos a tener? Sí, sí, sí. Ay, yo sabía que me ibas a decir eso. <risa> Continuamos aquí en FM2A, con un servicio vivo para todos, chocos.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 Esta sí es de FM Chascomus anterior, no tenemos bien el dato. En este caso fueron dos radios. Claro, una es ahí ahí me corrige la producción, una es FM Chascomus y la otra es FM Laguna de Chascomus. Eran dos radios de Chascomus que no solo eran de Chascomus, sino que además compartían el dial. Entonces, en ciertos lugares de la de la ciudad de Chascomus se escuchaban las dos radios al mismo tiempo.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 Uno de los una de las eh, la FM como y de la otra fm laguna de chascomus y que en el medio se escuchaba esto bienvenidos a mi programa hola cocinando con Marisa. Está el partido 0 a 0 porque todavía no arrancó. Está todo dispuesto. El refri va a dar la orden. El Pinto suena y sacó al 9 para el 8. del equipo local empieza a avanzar por el cuadrante derecho. Y el izquierdo lo cortamos de esta manera. Así. Lo más importante... La patada que le dio el 9 al 8 y está por sacar la tarjeta, no, el refri no le saca tarjeta. Eso es lo más lindo, siempre lo más lindo, porque así queda todo blandito. No sé si me comprenden la receta, ¿no? Porque los huevos siempre lo más nutritivo es la clara. Amarilla le sacó, Amarilla le sacó entonces, porque es la segunda vez que le hace el mismo faula al defensor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 está pegándole un tiro que cruza todo y cae a tres cuartos de área y la agarra el dos. lo vemos al director Taylor está recaliente tiene que estar así eso eso es el punto del horno Marilla se los dice hágame caso pero el jugador no le está haciendo caso al mismo porque sigue discutiendo con, con el liveban que no cobró el offside el tiempo debido la pelota rueda por abajo, la lleva el 4, se la pasa al 6, el 6, hace un cambio de frente para el 8, que la agarra y empieza a correr y se le termina la cancha. Un nabo y zanahoria por todos lados. ¡Qué rico!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 No, estaba en offside, el jugador está levantando el, todavía el referino vio al lineman. Para clavarle un cuchillo, hay que hacerlo como corresponde, si no uno se puede cortar. Bueno, espero que me hayan entendido la receta, porque a mí me encanta... El pito suena y termina el primer tiempo.